Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 45 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores eh, Para las personas que me escuchan por primera vez Les comento que este es un podcast Enfocado enfocado perdón a usuarios de, de cámaras reflex digitales O DSLRs Y a todo lo que gira alrededor de ellas Como lentes, flashes, etc Eh, computadoras u ordenadores como dicen por allá en España y por cierto quiero mandar un, un saludo a todos los podescuchas españoles que son bastantes y que son el país más activo en los foros de discusión eh, quiero mandar también un saludo a todas las personas que me escuchan eh, desde Estados Unidos que es el país que más descarga este podcast Y por cierto, me interesa mucho que los que no, bueno, los que no lo han hecho, que me, que me digan cómo se enteraron de este de este podcast. Hay un tema en los foros de discusión, eh, los foros que complementan a este proyecto y eh, lo, los pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Ahí hay un tema eh, titulado ¿Cómo te enteraste del podcast? Y, bueno pues me gustaría que, que me dijeran eh, cómo me encontraron actualmente pues, estoy haciendo algunos esfuerzos para que, que siga creciendo este proyecto y pues me interesa su opinión eh, les pido también nuevamente a las personas por ahí que tengan una cuenta en el, en el itunes que dejen una una opinión sobre este podcast si les gusta o si no les gusta, si lo recomiendan o si no lo recomiendan. Y bueno, pues espero llevarme mínimo unas dos estrellas por ahí en, en su reseña. Entonces, por favor, los que tengan una cuenta en el iTunes, dejen su, su reseña. Y eh, Apple, por favor, queremos en México el servicio del iTunes, Eh, me da mucho gusto también decirles que, que ya no estoy solo eh, con esto de los podcasts sobre fotografía en español eh, les quiero recomendar recomendar un podcast llamado 50 milímetros un pozo técnico para los fotógrafos en vías de desarrollo como ellos mismos eh, lo mencionan la página Eh, para este podcast es 50mm.pozo tecnico.com eh van a encontrar un voy a poner un link en, en la página del capítulo de hoy para que visiten este este podcast en español sobre fotografía digital y bueno pues le mando un saludo por ahí a Alex Briseño y a Carlos Madrigal y los felicito por sus sus últimos capítulos. Y ya que estamos en, en esto de las recomendaciones de podcast, eh, les quiero recomendar otro muy bueno para los cinéfilos de habla hispana. Se llama Hablemos de Cine, eh, Cine y Actualidad en Latinoamérica y Más Allá. La página para este podcast es HablemosDeCine.com, también voy a poner el, el link y eh, le mando por ahí un saludo a, a Ricardo. Por último, quiero recomendarles a, a todas las personas que, que entiendan el inglés que hay una, una red de podcasters fotógrafos, de la cual soy un orgulloso miembro, <ríe> llamada Forecast Network. Ahí podrán encontrar nueve diferentes podcasts, eh, todos sobre fotografía digital, eh, bueno, en inglés. Y... Eh, en esta en esta red en esta red foto network eh, acabamos de lanzar un, un nuevo eh, concepto en donde se hace una mesa redonda virtual de fotógrafos podcasters opinando pues sobre diferentes temas de fotografía hasta el momento no he participado apenas se ha grabado un capítulo eh, no he participado porque creo que mi inglés no es tan bueno y como para participar en un podcast de este tipo pero pues trataré de ponerme a practicarlo para poder participar en este interesante proyecto así que ya saben, los que hablen o los que entiendan inglés eh, visiten la página forocastnetwork.com para más información y más, más podcast sobre fotografía bueno pues ahora sí Capítulo 45, Flash externo. Este capítulo va a ser parte de una serie de, de programas en donde voy a hablar y explicar varias iluminaciones para trabajar en estudio, en estudio principalmente. Si recuerdan, en el capítulo 9 menciono la manera más económica de trabajar con iluminación. Eh, con iluminación electrónica, con flash eh, y en este capítulo les voy a explicar tres ejemplos de cómo montar diferentes iluminaciones con el mismo equipo eh, así como los efectos que tienen eh, estas iluminaciones cuando fotografiamos a una persona para que entiendan eh, mejor este capítulo puse unas imágenes de ejemplo que las pueden encontrar en en la página del podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast y las van a encontrar en la entrada para el capítulo de hoy en el capítulo 45 por ahí voy a poner un link a estas imágenes de ejemplo así que les recomiendo escuchar este capítulo cuando estén cerca de, de su computadora eh, pues ya que ya que tengan por ahí lista sus fotografías eh, en esta página de ejemplo voy a explicar lo que es la, la primera fotografía eh, en la primera foto bueno simplemente muestro el equipo que utilice no voy a profundizar mucho en, en el equipo porque básicamente es el mismo equipo que recomiendo en el capítulo 9 y que consta de un flash con cabeza giratoria un flash externo con cabeza giratoria de pilas de baterías cuatro baterías doble un adaptador eh, para el flash para conectar el flash conectarla a la zapata y que tiene una salida de cable de cable pc una zapata para cámara eh, cable de extensión pc y una cámara rebel xt con un lente 28 80 milímetros. Un lente bastante, bastante malo, por cierto. <risa> y escogí utilizarlo porque la, la intención pues, era demostrar que, que se pueden hacer fotografías aceptables con equipo eh, muy económico y con un poquito de, de creatividad y manejo de luz. Entonces, por ahí lo, los que no tengan muy claro cómo son Estos adaptadores, las zapatas, etcétera, los cables que les hablo. Por eso puse las imágenes de ejemplo para que las vean físicamente. En la segunda fotografía eh, muestro el primer montaje que hice de la iluminación. Y como podrán ver, tengo a la modelo adelante de una pared. Eh, en lugar de ponerla en el ciclorama blanco que también se puede apreciar en la fotografía. Esto esto lo hago mucho muy a menudo, ya que prefiero utilizar el ciclorama para rebotar la luz en lugar de, de para poner a mis modelos ahí, sobre todo cuando cuando estoy en locaciones que, que no hay paredes o que las paredes...